La Riders Omega Hybrid vuelve a Lama con su segunda edición y crece. El próximo 25 de julio, deportistas de distintos puntos se darán cita en una prueba que combina resistencia, fuerza y superación, en un formato nocturno que amplía su alcance y participación. Y detrás de todo gran evento, hay quienes lo hacen posible. Por eso, la organización abre la puerta a empresas, comercios y entidades que quieran formar parte activa de esta cita deportiva como patrocinadores. Colaborar en la Riders Omega Hybrid es vincular tu marca a un evento en expansión, con presencia vocal y proyección hacia visitantes y participantes que llegan desde fuera. Se buscan apoyos para premios de podium, sorteos y desarrollo de la prueba. Si quieres sumar tu empresa a esta iniciativa, puedes informarte en Vox Alama Fitness. Riders Omega Hybrid. Mucho más que una carrera.